bien, ¿vos? Bien, bien tranquilo. Bueno, este contanos un poquito este, volviste a, o, o volvés, todavía no porque no te tocó, pero volvés a la Liga Nacional, va, va, vas a ser los nuevo entrenador de, de la Unión de Formosa Sí eh, muy contento porque no, no es muy fácil volver a la Liga Nacional eh, es, hay muchos entrenadores en nuestro país y el mercado laboral en la a es pues, reducido. Entonces, volver a tener una oportunidad en la máxima categoría es algo lindo que hay que asumir con mucha profesionalidad y y hacer las cosas bien para tratar de de poder seguir y mantenerse en la categoría. Sí, igualmente yo soy de los que cree que no hay entrenadores de A y entrenadores de tenía y entrenadores de Liga B o federal, sino que hay entrenadores de básquet y bueno, algunos tienen este, una carrera o un recorrido por los lugares donde anduvieron y qué sé yo, pero que básquetbolísticamente hablando, después hay otro montón de cuestiones, manejo de grupo, este, estructura fuera de la cancha, jugadores que tenga y todo ese tipo de cuestiones, pero de básquet eh, el entrenador el, el entrenador argentino eh, está capacitado, está preparado, ¿no? mira hace poco uh, me dijeron una nota y hablaba de eso, yo me considero que soy un, una persona que trabaja en entrenador de básquet y disfruto de hacerlo sin importar en dónde claro. eh, lo hice en la B lo hice en el TNA lo hice en la A volví a hacerlo en el TNA y la verdad que yo lo disfruto si las condiciones están dadas uno trabaja cómodo en un club se puede desarrollar con un equipo que lo permita uno disfruta de esto eh, después como en cualquier profesión uno aspira ...a llegar lo más lejos posible y tal vez no. dirigir la categoría A eh, es, es un objetivo porque es crecer supuestamente. Pero yo me he encontrado tanto en la B como en el TNA como entrenadores de mucha jerarquía y de conocimientos y demás. Eso lo descarto porque creo que en nuestro país los entrenadores tienen mucho conocimiento de básquet con una idea sí, claro. o con otra, pero... ...pero creo que hay entrenadores de muchísimo nivel... ...así que yo comparto lo que vos decís... Eh, ...uno sí. es entrenador de básquet... ...y si las condiciones están dadas... ...uno trabaja en el ámbito que puede. Bueno, y con qué... Eh, ...a ver, con qué expectativas... ...a Mario lo conocés mucho... hace mucho tiempo, a Mario Romay... ...que es el hombre que fuerte de, de, de, de... ...la Unión de Formosa... ...con qué expectativas o con qué objetivos... encaran este nuevo, este nuevo la unión de Formosa para la temporada 17-18. Eh, creo que Mario siempre intenta armar equipos que sean protagonistas. Nosotros sabemos que en el norte está muy difícil porque eh, hay presupuestos muy altos, eh, hay equipos con muchas aspiraciones y por eso también hacen o buscan tener presupuestos más altos, pero ...me parece que la Unión de Formosa... ...quiere ser protagonista... ...quiere competir... ...y trata de armar equipos para eso. Y, y con contrato queda un jugador solo... ...no, Ale Constant... ...de los que tenía sí. el equipo de, de Formosa. Sí, sí, tiene Ale Constant... ...la intención es... ...mantener a... ...a Elzener... ...Piñero... ...y Tony Francis... ...Tori Francis está muy difícil... ...y los otros dos jugadores nacionales... ...veremos, son jugadores que están... ...por ahí son requeridos... ...pero bueno, eh, Mario está haciendo un esfuerzo... ...para tratar de mantenerlos. Sí, la historia Francia nos contaban... ...ayer este, gente vinculada al jugador... ...que estaba eh, dialogando... ...y lo tenía bastante avanzado el tema... ...con Quinsa de Santiago del Estero, ...que por estas horas también está... Eh, ...arreglando con Esteban Villar... ...el representante de Max Hobson... ...la desvinculación... De, del base, así que por ahí Torino Francis está un poquito más difícil que el resto, ¿no? Sí, puede ser, yo creo lo mismo, pero viste que sí. hay mucho movimiento en rumores y en concreto hay poco en el mercado, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, bueno, sí. Eh, uno se maneja por, por, por los rumores o por comentarios, y sí, por eso lo veo a Francis cerca de Kimsa. Pero bueno, hay que esperar que todo se concrete, ¿no? Santi, teniendo en cuenta que venís de dirigir el TNA, ¿estás eh, viendo también posibilidades de sumar jugadores de esa categoría a la A? Teniendo en cuenta lo, lo complicado, tal vez va a ser este mercado y más en la Conferencia Norte, donde incluso el último ascendido va por todo también. Sí, es verdad. Eh, el Tulor Rivero puede armar un buen equipo también. Así que, sí... yo siempre creo que, que es importante poder conformar eh, las cinco fichas eh, titulares que sean importantes, que sean buenas fichas, y si después hay que reducir un poco el presupuesto en, en los suplentes, bueno, ahí podríamos hablar de algún jugador para hacer una apuesta para que pueda subir y demostrar a ver si tiene capacidad para jugar en la A, pero sí, al haber dirigido el TNA también te da un poquito más de margen para eso Bueno, qué balance hiciste de tu paso por Villa Ángela? <ríe> Villa Ángela fue un eh, personalmente un año muy bueno eh, cum cumplió una faceta diferente eh, aparte de entrenador y, y bueno, de, de volver a dirigir el equipo también llevamos adelante un proyecto eh, se tomó a, a la ciudad tipo franquicia Así que bueno, hicimos una estructura con una oficina y, y, a, y paralelo a eso, llevábamos un proyecto adelante, tratando de sacar el equipo a, al interior del chaco y tratando de difundir el básquet en toda la provincia. Así que fue un proyecto integral y una muy buena experiencia para mí, que que en realidad nunca había no había estado al frente de algo así. La última de mi parte, ¿Cómo como viste el desempeño de los equipos malplatenses, teniendo en cuenta que vos sos de ahí y sobre todo, bueno, la gran sorpresa que dio Quilmes jugando la final de conferencia. Eh, la verdad que lo que todos pensamos, ¿no? que fue una sorpresa cuando se armó el cuando se armó el el equipo, nadie pensó que Quilmes podría llegar a donde llegó. Si bien tuvo fichas y jugadores por por encima del nivel que todos esperaban. Creo que muy responsable de eso es el entrenador y el cuerpo técnico en general, pero creo que Javier Bianchelli le dio lugar a algunos jugadores y confió en ellos, y eso hizo que se potencien más de lo que uno pensaba. Así que me parece que han tenido un gran año. Eh, si bien ayer justamente perdieron, pero me parece que ya no... estaban compitiendo con un equipo de mucho más nivel y se hacía muy difícil pero creo que fue un gran año para Quilmes entrando nuevamente a una Copa Internacional y bueno y y lo que significa en Quilmes todo eso no el marco eh, porque la gente sigue a Quilmes a todos lados no y, y tiene gran marco de público así que fue un gran año para para Quilmes Leandro, te mandamos un saludo enorme, gracias por el contacto, que tengas una buena temporada, ojalá que puedas armar el equipo que estás buscando, que estás este, pretendiendo, o que tenés en tu cabeza junto a, a Mario Romay, y bueno, nos alegramos por tu vuelta a la máxima categoría. Bueno, muchas gracias, seguiremos en contacto, abrazo. Dale, Leandro Ramela, eh, ex técnico de Quilmes, ex técnico de Villa Ángela, eh, en esta temporada del torneo nacional de, de ascenso. Eh, algunos equipos del TNA están Armando, como hablamos ya con Cristian Santander... La...